オープニングのおしゃれです。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 We'll Never go c ¿O r d escucháis r o o e s p l a y Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es p l a y Kiss con Ricky García. donde, bueno, Presuntamente la gente está muy, pero que muy feliz. Ah, que sí, Carol. Hola, buenas tardes, Vicky.、Ah, nos vamos a Tenerife. Estás en Tenerife, Carol. ¿Estás feliz, verdad que sí?、Eh, sí, bueno, estoy un poquito mejor después de, de que terminase el contrato. Tuve unos días bastante malos y tal, porque. Estaba ya acostumbrada a trabajar, pero bueno. Pero escucha, ya Carol. Me pasó Carol, tú le querías dedicar una canción a alguien muy especial, que me has contado por teléfono una cosa. ¿Nos la quieres contar、sí. aquí a todos los amigos de Kiss? Sí. Venga. Bueno, la verdad es que, sinceramente, yo voy a comprar a una m i n i s t r a c c i ó n De lotería. Sí. No voy a decir exactamente dónde es, porque vale, no quiero、vale. comprometer a nadie. Vas a menudo, digamos,、y、vale. voy a menudo.、Uh -huh. Y la lotera. Sí. Pues la verdad que yo no solía pasar mucho por allí. Sí. Pero después de todo, pues como que cuando me veía, se ponía muy eufórica cuando me veía y todo eso. O sea, tenía una reacción muy positiva de cara a ti cuando te veía, digamos, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué pasó? Y de repente me entró el flechazo. Ay. Y bueno, yo sé que ella y yo venimos a mundos diferentes. Sí. Yo le di una carta. Ajá, le, le di una carta. O sea, le escribiste, la... le escribiste una carta, Carol, ¿no? A ella, porque、sí. resulta que te, te, como que te enamoraste, ¿no? Te saltó el chispazo,、sí. ¿no? Muy bien. Sí. Y le, manda, y le escribiste、sí. una carta, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que simplemente la siguiente vez que fui. Sí. Le pedí los números, hablamos un poco y luego、sí. al final me dijo. Gracias por todo, ¿vale? Sí. Y le deseas, vale. Y se a c a b a Y se acabó ahí. No se ha hablado más del tema. Pero escúchame, Pero ¿no o、no、¿y, ¿Y cómo se llama ella, Carol? ¿Cómo se llama? Se llama Ángela. Ángela. ¿Y estará escuchando la radio ahora, Ángela? No lo、no、sé, si en la administración p u e d o escuchar la radio. Pero ¿escuchas, has pensado que Ángela a lo mejor es heterosexual? Sí, es que no me aseguro. Claro. Que venimos a un mundo diferente. Ay, a hombre. Y quieres dedicarle una canción, ¿no? Sí. ¿Cuál canción quieres dedicarle, Carol? Hopelessly -hop -hop devoted to you. Espera, que esto, lo mismo, el translate de Google nos lo dice más guay, mira. Hopelessly devoted to you. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta, eh? Es que si lo tengo que decir yo se rompe la antena de q u X. Hopelessly <risa> devoted to you. ¿Eh? ¿Y esta es una canción? Yo yo. ¿De quién es esta canción, Carol? De Olivia Newton John. De Olivia Newton John. よし、ありがとうござい o, o.、Sí, u いッケー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 r レ g a r c ー a オーディション。No sé どうぞ、Vive sin ti。Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos: imposibles de v <los> o s Historias de amor. Esta es una de Jordi Miguel. OBK. Dedication Day. Vamos hasta Valencia, m o n s e h o a Me da Miki, ¿tienes tú alguna historia de amor que contarnos? No. Ay, sí, muy bonita, muy bonita. <risa> Pero primero dime un par de iconos de los 80, va. ¿Verano azul? Verano azul, muy bien. Y Miguel Ríos. Y Miguel Ríos, bienvenidos. Bien, bien, bien.、Eh. La que lió el Miguel Ríos en su momento con aquella bien, gira espectacular,、bien. ¿eh? Gorda, gorda, la lió. Que empezaba sus conciertos <risa> con Buenas noches, bienvenidos, bien, ¿eh? Bien, h ¿eh? b u e n a s no! c h Era s、sí, bienvenidos, fenomenal aquello, ¿eh? Era fenomenal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, m o n s e、eh, ¿a quién quieres dedicarle la canción? Pues al marido, p o r qué? A, a tu marido? ¿Por qué?、Sí. Pues porque el lunes, día... no, el martes, perdón, día 5. Sí. Eh, hace ocho años. Sí. Que nos conocimos. Ah. Y el día 27 de abril me pidió si me quería casar con él. Oh, qué bonito, ¿no? ¿Y, estás, y está escuchándonos él. ¿Cómo se llama?、Eh, Jorge. Jorge, e e s t á escuchándonos? Sí. sí. vale. Pues te voy a hacer una pregunta. Pues te voy a hacer una pregunta, va. ¿Cómo sería para ti una noche romántica ideal? Bueno.、Eh, Una puesta de sol.、Ah, eh, pero, pero te lo ha dicho cama, él, sí, ¿será sí, posible? Sí. <risa> te lo está chivando sí, él. No, no, no, no. Una puesta de sol en el cargo de l Finisterre. Ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿me、sí. dejas elegir a mí la canción? Sí, claro, por supuesto. Mira, te voy a poner una canción que se llama Half a Minute, medio minuto, que me da a mí que eso es lo que tardasteis, Jorge y tú, en enamoraros, ¿verdad que sí? Ah, sí. Sí, hoy、ah. sí, parece que es t á parte delante. Ah, mira, mira Es l a canción de Matt Bianco. Gracias, Monse. Buen fin de semana. Gracias. Arribo de Bossa Nova con m a s bianco. Y on de noche, on de noche. Sí, amigos, esto es Half a Minute. De m a t Bianco, la bolsa nova adaptada al pop. Y este Half Minute,、pues、a m i n u e nos lo pedía nuestra amiga Monse desde Valencia, que se quería dedicar a su marido Jorge. ¿Quieres hacerte lo mismo? 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Esto es. s r i c k y Con Ricky García. l Hola, hola. a Then I spent so many nights thinking、I Decía que la mejor música es la de los ochenta y los noventa. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los cien. Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss. w h a t you w a n t n t always a l w a y s t h e b e s t w a y I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away I am a m the zombie, your wish will c o m m a n d me, clap as I fall to Joteras a ritmo de Sing It Back, a l ritmo de Moloco, qué rollo tienen, ¿eh? Cómo caminan sus canciones. Cómo hacen que te rompas la cadera, ¿eh? Sing It Back. Bueno, son 12 minutos para alcanzar las 7, serán las 6 en Canarias, en directo. Esto es p l a y k i c Dedication Day. Bueno, nos vamos ahora hasta Getafe, que esto está en Madrid. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo por Madrid? Pues bueno, ahora no está muy mal. Esta mañana hacía más fresquito, pero ahora no nos podemos quejar. o e que l a c e bastante buena temperatura. ¿Es verdad que han dicho en el tiempo que lo mismo nieva en cotas bajas? Eso han dicho. ¡Bum! Pero bueno, en Madrid siempre os toca, ¿eh? Sí, aquí, bueno, que, no, que nos venga otra Filomena. Hey, ¿Qué bonita es la nieve? Tan blanca, tan fresquita.、Sí. ¿Tú sabes cómo se llamaría la borrasca si viñera ahora? ¿Cómo? Si fue Filomena, ahora sería Mortadela. ¡Ja, ja, ja! ¡Putan! ¡Psshh! Dice Víctor, dice: No me hables de nieve. Es que Víctor, nuestro compañero Víctor, el año pasado、sí. se quedó encerrado una semana en la radio.、Oh, A Juan y Agua,、mía. lo tuvimos ahí picando piedra una semana. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, va. Venga, un par de iconos de los 80. Pues mira, la bola de cristal con, con la gran artista Alaska. Okay, genial, lo veíamos todos los sábados por la mañana. Eso es, y el segundo icono, pues maravilloso, son los payasos de la tele. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Nos dejábamos la garganta, ¿eh?、Y、¡Bien! Bueno, Juan, Juan Carlos, ¿a v a quién quieres dedicarle la canción? Pues mira, hoy la, la canción en principio se l e v a a dedicar a mi madre, pero luego también he pensado que, que se la tengo que dedicar a mis padres, puesto que a mi madre le hicieron una intervención hace unos días, de, le pusieron un muellecito en el corazón, y es que el día 29 fueron las bodas,、eh, bueno, las, no las bodas, el 53 aniversario de boda s de mi padre. Madre Entonces, Ya va para los dos. Ajá, muy bien. ¿Y qué tal tu madre está de la operación? Bien, pues bien, bien. La verdad que bastante bien. Gracias a Dios, todo bien. Y la verdad que la mujer haciendo vida normal. Así que todo perfecto. Me alegro muchísimo. Juan Carlos, ¿y qué canción querías? Pues mira, la canción es de King, el Everybody's Changing. Oh, Me gusta a mí también, eh, Juan Carlos. Para mí, te lo digo sinceramente, Ricky, una de las mejores canciones del último siglo. Gracias, Juan Carlos. Comparto、Gracias、tu opinión. A ti. Buen fin de、Adiós. semana. Igualmente, un abrazo. Ahí están sonando King con este Everybody's Changing. Esa década que tanto nos gusta aquí en Kiss FM. Bueno, y alcanzando a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, llega Daniel r e l o v a con las noticias en tiempo real. Y a la vuelta, más música de esa que tanto te gusta. Hoy es nuestro d e d i c a t i o n Day, 606-712-658. Esto es Kiss.